untuk presenciar la siguiente función pasen y dan lihat. hello Mr. Braulio dominguez Fine, ¿y you? Hola, muy buenas noches. Buenas noches. No more monkeys jumping on the world. A la especie humana le quedan aproximadamente 150 años de existencia en este planeta. ¿Por qué? Si Según el científico Stephen Hawking, fallecido recientemente, la especie humana, o como él lo dice, unos monitos que estamos en un planeta perdido en un rincón de la galaxia le que queda poco tiempo en este planeta por diversas causas pero eso lo dijo antes de morir o después lo dijo desde el más allá en una sesión espiritista Qué interesante, le mandamos un gran saludo a Stephen Honkins eh, gran oyente de este programa gran oyente, es verdad Seguimos aquí en Acoplando. Toda la saturación de sonidos en un mismo medio. Estamos en este momento hablando de medios en Radio La Retaguardia, laretaguardia.com.ar, sitio de noticias. Y acá en vivo desde el estudio Víctor Basterra. Y si cruzo la faz leonada del río de la Plata, ¿a dónde nos escuchan? Radio Artigas de Toledo, Canelones, Uruguay. Muy pronto nos vamos a aparecer ahí, vamos a ir en velero. Y después vamos a caminar desde el río de la Plata hasta Canelones para hacer alguna emisión desde Radio Artigas 88.9 en República Oriental del Uruguay. Y si voy hacia el sur de la provincia de Buenos Aires, ¿en dónde nos escuchan? Bueno, no tan al sur, porque al sur sería Bahía Blanca, ¿no? O sea, al sur conurbano, ¿no? Sur del conurbano. Sur conurbano, Bernal, 94.7 MHz, Radio Aijuna o por internet aijuna.fm Hace mucho que no vamos para Radio de Juna, también habría que ir. Habría que ir uno de estos días, visitar la Reserva de Bernal, pasar por Verazategui también y ver la gran mancha de caca. ¿Hay visitas guiadas a la mancha de caca? Sí, sí, con con escafandra. Uno se sumerge en, en el río y puede observar los las distintas bacterias patógenas que ya tienen un tamaño considerable. Pero, ojo, eh. la otra vez, hablando con Diego Vega, ambientalista, integrante de la Asamblea Todos por el Río, nos contaba algunas curiosidades de lo, los ríos de la ciudad de Buenos Aires. Es cierto. Ya, ya lo vamos a tener acá en vivo. Una de ellas contó que en el Arroyo Maldonado, que está debajo de la avenida Juan B. Justo, todavía hay peces. Ajá. Hay peces, o sea obviamente, y hay peces Se puede pescar ¿Qué me decís? Como, puede... como los esquimales, haces el agujero en la alcantarilla En el caño <ríe> En el caño, claro te... yo, yo visité el Arroyo Maldonado por abajo En una época que había unas visitas guiadas del gobierno de la ciudad Hace muchísimo tiempo, ¿se imaginan? Es que se llamaba Buenos Aires bajo las baldosas Y estaba muy bueno, te invitaban a visitar túneles No como los túneles de la Manzana de las Luces Que son una truchada que ves una reja Ah, ¿no se ve toda la extensión? Yo fui a los túneles de la... No sé, tal vez el día que yo fui fue distinto. Pero vos ves y hay una puerta. Y bueno, y ahí sigue el túnel. Te lo señalan, no recorres el túnel. Ah, ¿Ves una reja? Una falsa visita guiada. <risa> una reja y duende. Uno estima que del otro lado de la reja está el túnel, pero... Bueno, pero eh, eh, en esa ocasión recorrimos túneles del Hospital Braulio Moyano. Que sí, esos se recorrieron. Y... El Arroyo Maldonado también Bajamos por una alcantarilla de Juan B. Justo Nos dieron unas botas Ah, nos fueron con un gomón No, no, no, no, no Caminamos ahí Y... Interesante Interesante Donde hace una curva el río Vos sabés que se construyen todos unas Como una especie de pasillos Ajá Por donde circula el agua Porque si no, donde hay una curva Si no están estos pasillos construidos ¿Qué sucede? Desborda Y arremolino Se arremolina todo el agua ahí es un quilombo Entonces tiene como pasadizos en la curva, como los carriles de, del ancho de los carriles de la avenida, ¿no? Y por ahí va el agua sin que se haga remolino y eso repercute negativamente. ¿Y viste algún tipo de fauna? Cucarachas. La pared era blanca pero estaba negra de la cantidad de cucarachas, realmente. Una al lado de la otra, muchas. Algún día gobernarán la tierra. Y también... Otra curiosidad se observaba muy claramente, Silvio, uh -huh. la diferencia entre los los desagües que llegan ahí al río Maldonado, los legales y los ilegales. Ah. Se notaba que estaban los oficiales, que llegaban bien, tenían una terminación prolija, que están bien señalizados. No, no, no. No había señalización porque no. pero llegaba de una manera con un, un revoque, con Y los otros, los paralelos. Y que era un caño que quedaba ahí cortado, como lo hubiera puesto yo. Ahí un caño que sobresalía de la pared muy muy rústico. Lleno de zarro. Y se veía uno al lado del otro. O sea, si alguien tenía ganas de de investigar y de denunciar y de y de ponerle multas y todas esas cosas. <risa> Macitelli, recuerdo el apellido del funcionario que... No funcionario, no sé, el, el empleado del gobierno de la ciudad que nos... Nos guió, alumbró con su linterna la visita guiada. Ha Un gran saludo. Navegando con Macitelli. Pero nos olvidamos de mencionar una radio porque nos distrajimos hablando de los arroyos, Silvio. Sí. Ah, y la otra curiosidad que nos dijo nuestro futuro próximo invitado es que hay otro arroyo que tiene 300 metros eh, al aire en nuestra ciudad de Buenos Aires todavía. ¿Cuál es, Braulio? El arroyo Ragio. Ah, que está por Núñez. Claro, ahí se entre la ESMA, el, la, la, el Parque de los Niños... Eh, fue un arroyo entubado en la gestión de Ibarra Esta asamblea por el río Que integra Diego Vega y mucha más gente Luchó para que no se entube En su totalidad Y bueno, quedan 300 metros al aire libre Y tiene agua cristalina Un arroyo en la ciudad con agua cristalina Y todo un ecosistema eh. Oh, muy bien Y hay otro arroyo igual también Que está al aire libre, no sé si se llega Porque está en medio de los parques de Soldati Que es el Siláneas Pero si uno ve el mapita se lo ve Hay que hacer, tarea de campo. Bueno, preguntas entonces que quedan en el aire para el señor Antonio Brailovsky, autor del libro Buenos Aires, Ciudad Inundable, que desde aquí lo recomendamos. La última radio que se suma a este desfile de modelos radiales es... más Colorado el 690, Mataderos K24, la radio de Mataderos, con una gran antena que llega hasta el barrio, se escucha hasta el centro, ¿eh? doy fe, un oyente escuchó desde el centro la radio de Mataderos. Sí, yo la quise interviciar en caballito, no tuve éxito, no sé si es porque hay más... Eh, edificios que obstruyen o porque mi equipo es más limitado en su capacidad, pero sí, sé que al centro no al geográfico, sino al administrativo de la ciudad sí llega, llega, llega se ha llega. escuchado mucha potencia. Un saludo entonces al operador Julio Osopardo tipo zio le hacemos coquilla al parlante. radio diversia Este programa en esta radio en este en este dial dial en este dial dial dial en este dial dial dial en este dial en esta radio este programa dial dial dial Y ahora... Nuestra primera comunicación telefónica, estamos en conversación ya que en con Cecilia Suárez. Buenas noches, Cecilia, ¿nos estás escuchando? Sí, buenas noches. ¿Cómo estás, Braulio? ¿Cómo están por ahí? Muy bien, acá estoy acompañado de mi compañero Silvio Florio en la misma mesa radial. ¿Qué tal, Silvio? Mucho gusto. ¿Qué tal, Cecilia? ¿Cómo se dice buenas noches en lengua quichua? ¿Cómo sabes vos que yo soy quichuista? Ah, me lo dijo un pajarillo verde. Bueno, eh, son como es un saludo de buenos deseos y es imaina paccharinki. Repetimos por favor para ser grabado. Imaina paccharinki. Y Mayna Pak Harinki, entonces Cecilia, que vamos a contar a la audiencia que en este momento estás en persona en la fábrica recuperada Impa. Sí, estamos acá en Impa festejando los 20 años de su recuperación con diversas actividades que comenzamos el día de ayer este, a partir de las 6 de la tarde y haciendo distintos cierres artísticos por la noche. Qué bien. ¿Y 20 años exactamente entonces del control obrero de la fábrica? Exactamente, 20 años de la recuperación. ¿Cómo la pasa falta... el tiempo? Sí, la verdad es que sí. este, Además fue un tiempo que nunca tuvo descontinuidad, los trabajadores de la fábrica siempre estuvieron en producción, como hasta ahora, hay más de 30 trabajadores en la fábrica, Este, bueno, y distintos otros colectivos que integran lo que hoy es INPA. Claro, un montón de actividades culturales, el bachillerato popular también exactamente eh, está el bachillerato popular de jóvenes y, y adultos, el profesorado con cuatro carreras, que estamos en, en toda esta situación de crisis por por la Unicaba que intenta poner imponer el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Eh ¿saben? Este sería uno de los profesorados que quiere cerrar el gobierno. Estamos en crisis porque todavía no tenemos el título oficial, eh, digamos. Entonces es como estamos en una instancia previa, pero acompañamos a todos aquellos profesorados que sí están atravesando esta situación. Claro. ¿Qué, qué profesorados se pueden estudiar? Lengua y literatura, matemática, geografía e historia. Qué bien, no estaba enterado de esta parte. Sí, sí, sí. sí. La verdad que sí. También tenemos este, medios alternativos de comunicación dentro de de Impa como Radio Semilla y Barricada TV sí les mandamos que, que un abrazo que funcionan ¿no? son compañeros este el Museo de Impa que funciona un sábado por mes bueno y otros colectivos que lo integran bien y este festejo es un festejo que se viene con todo porque dura una semana o más incluso no no más no además no oh. porque estamos agotados <risa> agotados o sea, no dura una semana como te decía empezamos este ayer con una mesa este de como una mesa que se trató todo cómo ser digamos contra la concentración mediática fue la mesa de comunicación que estuvo bueno Martín Becerra que es representante de Conicet María José Cumbre de la Defensoría del Público no Claudia de Revista Mu este una campanera de Barricada TV Natalia Vinelli Así que bueno, eh, bastante interesante lo que se trató a hacer y estuvimos con un cierre que es el ciclo de cine indígena que viene funcionando o sea es el segundo mes. Este hicimos dos proyecciones, un corto de así como animado y eh, proyectamos La Muralla Criolla, una película de Sebastián Díaz, un director argentino. La Muralla Criolla. La Muralla Criolla. Bien, y este ciclo de cine va a continuar también, pasada esta semana de festejos. Este ciclo de cine se hace un jueves al mes y bueno, esta fue nuestra segunda proyección que bueno se dio en el marco de este festejo de los 20 años. Bien, buenísimo, un montón de actividades. Y... Sí, la verdad que sí, estamos muy muy contentos porque la convocatoria, digamos, está, nos está acompañando a la gente, así que estamos muy contentos. ¿Y en qué horarios puede acercarse la gente a brindar, a conocer, a acercarse, a festejar, a dar un abrazo? Mirá, Cecilia, panel... ¿Se, Cecilia, ¿se pueden comprar todavía tubos de dentrífico? No, tubos de dentrífico no. Todavía se pueden comprar eh, los pomos, fermento, y para los pomos para para pegamento y las este, las bandejas de aluminio ah, muy bien, muy bien. también podemos este, pueden acceder al papel al envoltorio no muy bien y yo te había hecho otra pregunta antes que era los horarios de esta semana de festividad todos los paneles comienzan a partir de las dieciocho dieciocho veinte horas y a las veintiuno horas veintiuno treinta arrancan los cierres artísticos correspondientes de cada día que vienen a hacer recitales, por ejemplo. Mira, eh, cada panel tiene, digamos, su, su cierre. Hoy, por ejemplo, está la gente de Pagoda de Tumbalatá, que es un grupo de percusión de acá, y hay dos obras de teatro: Versicolor de Demian y Lucida de Paul Caballero. Bien, intensa actividad teatral también tiene Lima porque tiene espacios gigantes bueno, que hay bien. obras que no pueden montarse en otro lugar, justamente por esa, por esa razón. Exactamente, sí, una de esas obras que estás mencionando esta mañana, eh, que es Mártires, el tema es que la como digamos, la entidad es libre y gratuita, eh, se hicieron reservas y la capacidad está agotada, pero pueden venir cuando tengan una nueva función, por supuesto. El, las actividades eh, son libres y gratuitas, por eso le pedimos a la gente que haga reservas por mail para estas más artísticas, ¿no? Para, Para los paneles pueden venir, eh, pero... Mañana, por ejemplo, es uno de los paneles este, que estamos esperando con ansias porque es el de Derechos Humanos, y ayer y hoy, digamos, vamos a tener la presencia de Norita Cortiñas, que a la vez es eh, madrina del Centro Cultural, Gobernidad Adolfo Pérez Esquivel, Nacho Levi, de La garganta Poderosa, Eduardo de la CERN, representación de los curas dilleros, y Alicia González, que es una de las referentes del Centro Cultural. ¿Todo esto mañana, sábado 19? Todo esto mañana, sábado 19, a partir de las 18 horas, y culmina con Mártires de Impacto Teatral. Qué bueno, qué zarpada programación. Sí, sí, sí, la verdad que sí. Igual, bueno, el domingo estamos de descanso, pero el lunes retomamos otra vez las actividades. Bien, ¿hay que llevar ropa cómoda? ¿Hay que subir hay que escaleras? Llevar, mira, hay que llevar ropa cómoda, hay que subir escaleras, pero también tenemos este un montacarga para subir a la gente que tiene... Qué eh, capacidades de producción sí sí sí, sí. Es, es muy interesante el viaje en el montacargas eh, tienen que venir sí cómodos y abrigados porque con este frío se complica un poco pero la sala la, la sala perdón Cecilia la sala de teatro no sigue estando al lado del horno si la sala de teatro sigue estando al lado del horno mira las salas de teatro son digamos eh, en las distintas salas están haciendo las obras y no el horno El horno está, digamos, cerca del museo. Ah, cambiaron. Hace claro, mucho Claro, sí. ¿Con, ¿Con quién estoy hablando ahora? Con Silvio ¿Con Florio. O... Ah, no, porque están haciendo muchas preguntas viejas, tienen que venir más seguido a INPA. <risa> sí, acá, querido, no, hace que... mucho que no voy, querida. Se Yo, le nota la voz. ¿Sabés cuándo no fui, a, la última vez que fui a Impa? fue un recital de Manu Chau. Un recital de Manuchao, ¿de qué no estamos hablando? Y pero... estamos hablando de fines de los 90. Ah, época gloriosa, las 90. <risa> <risa> eh, así que sí, estamos muy, muy contentos, igual todas las actividades del Centro Cultural se siguen desarrollando con total normalidad, los distintos talleres. También es un buen momento para que la gente pueda acercarse y ver toda la programación del Centro Cultural a más de 27 talleres todo funcionando, del lunes, porque ahora estamos abriendo los lunes a sábado, este, este Este año, con, con esta crisis que estamos atravesando, están todos los espacios de cultura, bueno, apostamos pues a un día más. Así que están todos invitados a acercarse y, y disfrutar. Obviamente. Y entre todos esos talleres está para estudiar lengua y cultura quichua. Lengua Kichu y Culturas Andinas, quedamos junto con Pau, que es otra de las profesoras, y ahora se está incorporando también con nosotros Romi Churquina, que junto con Ceci Perfetti es otra de las organizadoras del ciclo de cine indígena. Muy bien, bueno, entonces eh, la recomendación para la audiencia, acercarse ahí a Acerca, Querandíes 4-2-90. A... Exactamente, estamos en Almagro, Querandíes 4-2-90. Mañana, como te decía, está el panel de Derechos Humanos y ya... A partir del lunes tenemos articultura rebelde, tenemos otro panel el martes de movimientos sociales y educación popular de hoy, el miércoles el panel de economía y coyuntura y el jueves que es lo que estamos esperando para el festejo total que es un festival eh, con distintas bandas, algunas sorpresas y otras bandas que nos vienen acompañando desde hace tiempo. Van a estar la Orquesta del Conti, los chicos de República de Chechenia, eh, los chicos de Brancaleones y bueno y otros más invitados que estamos confirmando. Bien, bueno, te dejamos El entonces... Banco, desde De La Serna, así que bueno, vamos a estar con, digamos, gustos para todos y todos. Qué bien. Te dejamos entonces ahí seguir de festejo por la... los espacios fabriles del IMPA. Perfecto, perfecto. Bueno, los esperamos a ustedes, Braulio y equipo, gracias por acompañarnos siempre y a la audiencia que pueden venir a partir de mañana a las 18, es más, pueden venir hasta con el mar y el termo, si quieren. eh Buenísimo. Bueno, muchas bueno. gracias a vos, Ceci, y te mandamos un fuerte abrazo. Cecilia, claro, yo voy no, con auto, ¿entra en el montacargas? Eh, no, el auto en el montacarga no, pero podemos ver cómo, cómo nos arreglamos. Muchas gracias por la comunicación, Cecilia. Vale, un abrazo, cuídense. Chao. Bien, recordamos entonces cuando ella decía mañana, se refería al sábado 19, que tal vez puede ser un hoy, depende en qué radio nos estés escuchando, o tal vez puede ser un ayer, o un antes de ayer, o un el año pasado, si este programa lo estás escuchando. El tiempo es un bicho que camina. Fábrica Recuperada Impa, que eran 10, 4, 2, 90, festeja sus 20 años. Silvio, ¿qué me contás? Pensar que yo estuve ahí en el 2003 cuando asumió Kirchner. ¿En Impa estabas? Estaba haciendo una obra de teatro para chicos. ¿Y fue Kirchner? Fue Néstor, sí, fue Néstor a verla. Bueno, efectivamente se vuelcan unos 400 millones de litros kilo de agrotóxicos por año en todo el país. Eh, de 4.664 formulaciones comerciales distintas de agrotóxicos. ¿De las cuales el glifosato es una? El glifosato es solamente el ingrediente activo de una o de varias formulaciones comerciales. Entonces, digo, tenemos más o menos unos 400, 500. Eh, ingredientes activos aprobados por el Senasa y 4.664 formulaciones comerciales distintas. Para hacer como una referencia muy porteña eh, eh, es el equivalente a todo el caudal del Lago del Rosedal y del Lago del eh, Planetario y nos quedamos cortos. Eh, es decir, eso es mucho menos y pensamos que esos lagos tienen una profundidad de hasta 6 metros. Eh, así que y aún así nos quedamos cortos. Es decir, más o menos se está calculando que estamos consumiendo siete litros de agrotóxicos por año en Argentina, nosotros, ¿eh? cada argentino está consumiendo siete litros de agrotóxicos por año. Es decir, un montón de sustancias químicas que se introducen eh, en esas cantidades a, al ambiente y que terminan en el agua, también en el aire que respiramos, también en los alimentos que comemos y termina finalmente en nuestro cuerpo, se terminan almacenando en nuestro cuerpo. O sea, las consecuencias de ese modelo eh, están palpables en todos los territorios. Cuando uno va a los pueblos fumigados, los pueblos donde viven de manera más dramática, más directa las fumigaciones en carne propia, uno encuentra aumento del cáncer, de las malformaciones, de los trastornos de fertilidad, trastornos del sistema endocrino, neurodegenerativo, enfermedades respiratorias de, de la piel. Pero eso también ya lo empezamos a ver en las ciudades porque esos agrotóxicos también nos llegan, como decía, a través del aire, del agua y de los alimentos. Muchas gracias. Cuéntame. Marco Filardi, Museo del Hambre. Cuando alguien enfermaba, los chamanes y sabios preguntaban ¿Cuándo dejaste de cantar? ¿Cuándo dejaste de bailar? ¿Cuándo dejaste de contar historias? ¿Cuándo dejaste de estar cómodo en el dulce espacio del silencio? Efemérides Patrias Del Barrio al Mundo Un 18 de mayo pero del ¿Cuándo? Año, un 18 de mayo Pero del año 2009 A las 4 y 30 de la madrugada El barrio de Caballito se conmocionaba cuando la huerta orgásmica, cita en la actual Plaza Giordano Bruno, fue desalojada y destruida. Así es, un grupo de la USEP, en ese momento la Unidad de Control de Espacio Público, vamos a mencionarla sin eufemismo, la patota del Ministerio de Espacio Público, Con el apoyo de la Policía Federal, cagó a piñas a varios de los integrantes de la huerta y con una topadora arrasó el lugar durante la madrugada. Y mañana, sábado 19 de mayo, marcha mundial contra Monsanto y Bayer. Así es estos dos monstruos donde viven los monstruos. De 13:30 a 19 horas en la Plaza San Martín, esto es Florida al 1000, hay una marcha que se replica en varias ciudades del mundo contra estas dos corporaciones monstruosas Monsanto y Bayer. Y después se pueden ir a Limpa. Et ensuite, en Balman avec l'Imbal. Il y a bien longtemps, en l'an 01 après Donald, Monsieur le Baron Streptocoque de la tambouille transgénique Monsanto Et Monsieur le Vicomte, Staphylocoque de la pilule du pesticide Bayer décidèrent de s'unir pour le pire et le meilleur du pire. Ensemble, ils allaient détenir le monopole du merdier transgénique intergalactique. Mais souvenons-nous d'un temps révolu. Monsanto, monsanti-sentiment C'est que Monsanto ment et dément à dément Non, Monsanto ment tellement qu'il est temps Que ce dément se démonte et dément Que les vies dans la vie dans un monde Sans limon, Monsanto, sans bon sens Bon, pas des rétros Pas des rétros, mon Monsanto Retro monsanto, va, lon retrou, va, lon retrouver sa dame, oui. Oui. oui, non monsanto cent fois le cyclope, 1.9 euh, avec une clope crochet, caraba, rasgoutine aimé du Tsar, double face, prédateur, le pèlerin de l'arc-en-ciel, darla, Hannibal Lecter et sur le Sula, le pontier, Monsanto avec Bayer Allergie, léthargie, intestin dans les reins, exproissance de la pence, estomac dans le foie, la colique, la détrique, l'oxypu dans la nue, et j'en passe, qui trépasse, Bayer roi, Bayer s'est qu'indique, contre-indique, incommode, racommode, Bayer gage et dégage, il proscrit et prescrit, il compose, décompose, décompose. il choix et des choix, il examine, élimine, Bayer dot, antidote, Bayer traite et maltraite, et sans doute aucun doute, il décide, co il élude, élucide, élucide, pesticide, Bayer rétro, Bayer rétro. ...escuchando... Bade Retro Monsanto. Life is not a picnic. Kau tan idiota que Kau una mascota y no le Kau dar cariño. No te preocupes, Kau terpade? Kau terpade? Kau Que con solo administrársela a tu animalito le produce el mismo efecto químico que si vos le dieras cariño. Happy, y perros contentos. Ay, César, César que hace tan bien las cosas, el César hace muy bien las cosas en la historia, lo hace mucho mejor que la lógica. Mis hijos están con el padre.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 Mientras Charlie García va bajando el volumen de su música, nos comunicamos con Guadalupe Gómez Verdi, coordinadora de actividades especiales del Festival Internacional de Cine Ambiental. Buenas noches, Guadalupe. Acá estamos Braulio y Silvio, o Silvio y Braulio, mejor. Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, gracias por la comunicación. Le contamos a la audiencia que esta es la cuarta edición del Festival Internacional de Cine Ambiental en Buenos Aires. Sí, así es. Es el cuarto festival finca. Comenzó en el 2010, la, la primera edición. Es un festival que se desprende del Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos. Cuando en el 2010 eh, nos dimos cuenta que, que había muchísimas producciones sobre cine ambiental y era y era hora de darles más más espacio para tratar las distintas problemáticas que tenemos en Argentina, Latinoamérica y en el mundo. Bien, entonces surge como el medio ambiente concebido dentro de los derechos humanos. Exactamente, el cuidado del medio ambiente como derecho humano, pero también como derecho mismo de la naturaleza. Bien, y esto se va a estar desarrollando en distintas sedes. Así es, vamos a estar del 30 de mayo al 6 de junio, de miércoles a miércoles, en distintas sedes como son el cine Gomont, el centro cultural Aroldo Conti, el centro cultural eh, Pacurondo, el centro cultural San Martín, el cine La Polilla, en Margarita Cirgu, muchísimas sedes. Qué bueno, está creciendo entonces eh, cada emisión, cada edición este festival. Así es y todos cada bueno cada dos años es un es un gran desafío porque hay muchísimas producciones audiovisuales que tratan problemáticas y ambientes relacionadas con los derechos humanos, o sea, con lo que es ambiente a nivel a nivel social y, y siempre hay que enfocarse en en algo nuevo y seguir luchando contra contra todas las injusticias todas las injusticias que no son pocas no son no son pocas Guadalupe Gómez Verdi qué tal buenas noches Silvio buenas Florio me. te saluda además buenas de me. coordinadora de actividades especiales sos directora de una película, ¿verdad? Sí, Códico Dirigido con, co, con un compañero, poco. así es. De Memoria de Escafandra. Memoria de Escafandra. ¿Querés contarnos es, un poquito el argumento o sería un spoiler y no quieres arruinarlo? No, puedo, puedo contar mínimo, es un cortometraje experimental que hicimos con Pablo Zapata, es un realizador audiovisual venezolano, él, eh, muy amigo, nos conocimos hace dos años con una propuesta de, de libro sobre el agua justamente y comenzamos a a tratar de de ver por por dónde comenzar y, y lo que queríamos era hablar sobre los orígenes que venimos en realidad del agua y, y cómo es necesario recuperar nuestros orígenes, nuestra identidad y hay una estafandra perdida que va en busca de eso. <coughs> Salud. Qué bien. No mucho más, espero que la puedan ir no, a ver. No, está bien. Y para ir, para ir a ver alguna película hay que sacar entradas con anticipación, se sacan al mismo día... Se sacan el mismo día, o sea, en el suelo Gomont es ir en el mismo día a buscar las entradas, elegir la película que uno, que uno quiere ver, y después en los otros espacios, como es la, la Alianza Francesa, que es otra de las sedes, o el San Martín, o el Haroldo Conti, uno va en el mismo momento, o sea, media hora antes en realidad para retirar las entradas. Hay algunos espacios con entrada libre y gratuita, otros con una mínima entrada, como es el Gomont o la Alianza Francesa, que es de 40 en el Gomont y de 20 pesos en la Alianza Francesa, pero pero nada más. Bien, y me da curiosidad lo de actividades especiales, ¿a qué hace referencia? ¿Hay otras actividades distintas de las proyecciones de estas películas? Así es, el Festival de Cine, bueno, obviamente tiene una programación de, de películas con documentales, cortometrajes animación, ficción con competencias oficiales y de lo que son actividades especiales es eh, un área que intenta involucrar a un público mucho más diverso de todas las edades Estar es un público que no está tan relacionado con el cine pero sí con las problemáticas que tratamos o con otras artes o de la academia y en actividades especiales mezclamos lo que es producción audiovisual con <coughs> perdón, con con el estudio y con el desarrollo de estos, de, estos temas, de estos temas desde otros lugares y tenemos por ejemplo vamos a tener un taller que es muy interesante que es un taller de cine de impacto social que es un taller que busca abordar las, las producciones audiovisuales de documentales pero desde un desde un lado más creativo con un impacto en la sociedad tanto a nivel colectivo como como individual y vamos a trabajar con los proyectos que traigan los participantes. Qué bueno, ¿y cuándo es este taller en particular? El taller que va a ser el sábado 2 de junio y domingo 3 de junio en el Museo del Hambre, otra en las sedes, y pueden escribirnos, puedo pasar un mail que es el de talleres.festivalesimd@gmail.com para que todo el que esté interesado eh, le enviamos nosotros la información de bien cómo se trata, todo lo que se necesita y todo lo que se va a ver para que para que puedan saber más y ojalá se puedan sumar. Viena, es una programación bastante nutrida la que tienen porque acá en la página de internet nomás dice 132 páginas, 136 páginas de, con la información de las películas que se van a transmitir, las actividades que se van a realizar. Del catálogo estás viendo? Sí, del catálogo. Sí, es, es bastante es bastante largo porque hay 70 películas que están programadas, tenemos tres competencias, tenemos tres ventanas de festivales de afuera como el de México, como el de Cali todos fines eh, ambientales tenemos toda la programación para escuelas así que escuelas que estén interesados también pueden escribirnos porque hay funciones todas las mañanas en el cine Gomont para ir a ver las producciones propias de los chicos es una programación muy muy muy interesante no recuerdo el mail de escuelas pero pero lo pueden conseguir en la página más eh, mesas de debate vamos a tener una jornada en la facultad de medicina con todos paneles sobre sobre las problemáticas del agua y las luchas que hay eh, a nivel del territorio argentino y también una jornada para chicos con la obra teatral El Guardián del Agua que recomendamos especialmente, esto va a ser el sábado 2 de junio en Sigue la Polilla, el Espacio Cultural de Boedo. Guadalupe y El Finca tiene previsto articular alguna actividad con la Marcha Mundial contra Monsanto que se va, y Bayer que se va a realizar el día de mañana. Como como festival siempre estamos presentes y como individuos que por conformamos también el festival estamos presentes en la marcha no vamos a tener ninguna actividad especial sí si la acompañamos como siempre bien bien y alguna personalidad que nos visite de algún otro lugar del mundo en esta ocasión sí va a estar una de las realizadores <coughs> perdón realizadoras que, que va a ser una de las militadas destacadas que es Sandra Chevannes que es la, la directora de On Factor, un documental sobre contra el fracking en Estados Unidos, que sigue a una a una bióloga que se ha convertido en militante antifracking en Estados Unidos, ...que ha impedido que ya se realice el fracking en, en Nueva York y en otras ciudades y en otras partes del mundo, va a estar acá ella presente y después el director, ay, un director italiano. ¿Cómo no es el nombre de ella? El nombre Perdón, de el que mencionaste recién. Chanda Chebanes. Chebanes, bien. ¿Y hay un italiano que se destaca por...? Porque tiene un un documental, un, en realidad es una ficción de Harvest, y estoy tratando de acordarme el nombre, pero es uno de los personajes de las personalidades destacadas, invitada por el Instituto Intervenido de Cultura. Bueno, te damos un vaso de agua. Mientras tanto, Valdelibery, <risa> Delivery de vaso de agua para Guadalupe, está oh, llegando. Estoy enferma, perdón, sí, si estoy tosiendo todo el tiempo. Guadalupe, te quería hacer una pregunta digresiva, ¿puedo? Sí, ¿cómo no? ¿Qué opinas de los dichos del ministro de Agroindustria, Lino Barañao, cuando dijo que la diferencia entre un ecólogo y un ecologista es la misma que hay entre un profesional y un borracho? Eh, no creo que haya que gastar muchas palabras en los dichos de Badañago. Eh, es una falta de respeto hacia hacia todos los académicos y militantes. <coughs> Perdón. Otro vaso de agua para Guadalupe. No la desperdices, Braulio, porque las próximas guerras van a ser por el agua. Bien, eh, entonces, ¿hay alguna información más que nos quieras contar? ¿Algo relevante que no hayamos preguntado? Eh, perdón, no, están todos invitados del 30 de mayo al 6 de junio a asistir a, a las funciones del, del Festival Internacional de Cine Ambiental. Si entran a la, a la web del festival, que es imd.org.ar barra van a poder acceder a, a la programación, tanto al catálogo como a la grilla, que ya están, que ya están disponibles. Bien. Bueno, muchas gracias, Guadalupe. Eh, gracias por hacernos la, la nota, incluso sintiéndote mal, y con tos, así que vale doble el agradecimiento. Valoramos el esfuerzo, Guadalupe. Muchísimas gracias a ustedes, y, y perdón, pero me agarran estos ataques, pero muchísimas gracias por el espacio y, y nos estamos viendo, ¿sí? Nos vemos en el festival, entonces. Un gran abrazo. Y muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bien, estábamos charlando entonces con Guadalupe Gómez Verdi, coordinadora de actividades especiales del Festival Internacional de Cine Ambiental. Esto de actividades especiales suena que se tira por un batitubo, ¿no? Sí, va directo por el batitubo a la actividad especial. Y eh, no lo mencionó, pero también hay un Facebook que es Cuarto Festival Internacional de Cine Ambiental Finca. Ahí en el Facebook también se va publicando información, se va actualizando. Uno puede mandar mensajes y te responden, te cuentan de qué se trata, cuándo empieza, cuándo no empieza. ¿Cuándo es el Finca, Silvio, entonces...? A partir del 30 de mayo hasta el 6 de junio. Pero el día después del finca, no te vayas del cine, no te vayas del biógrafo, querido. No te vayas del biógrafo porque es una escuela de vida el cine, ¿sabes? ¿Cómo cómo no se escucha, Octavio? Acérquese. Octavio, la tos a mi no me das un vasito de agua acá de no, abajo, abajo y vasito de agua te decía que el biógrafo es una escuela de vida si habremos aprendido de los acomodadores que nos guiaban con su linterna vacilante bueno, dale, dale que se acaba, se acaba el programa Octavio es cierto Octavio, córrase un poquito porque quería hacer un anuncio bueno, querido, me corro. quería hacer un anuncio el 7 de junio El día después del finca se estrena en el Cine Gomont el documental Ubaití, salir al encuentro, que cuenta la vida de los grupos culturales que existían en el Corralón de Floresta. Actualmente en obra el Corralón de Floresta donde se va a construir una plaza cultural, pero está bueno refrescar la memoria y ver qué sucedía antes de la construcción de esta plaza cultural. Ubaití, salir al encuentro, documental que cuenta la vida de los grupos culturales En el Corralón de Floresta Que eran varios los grupos culturales ¿no? varios, varios, varios, varios varios, Estaba la Huerta Comunitaria Estaba el Épico de Floresta Estaba el Grupo de Sicuris Estaba la Asamblea de Floresta Varios grupos El Ático también El Ático, la Escuela de Circo Muchos esdrújulos, ¿no? Porque estaban el Ático arriba y el Épico abajo Una sucesión de esdrújulos. Y estuviste haciendo entrevistas sobre este tema esta semana, Silvio. Así es, estuve entrevistando a Mariano Cáceres. Eh, no, a Mariano, sí, Cáceres, porque me, me equivoqué. Y en la entrevista lo puse primero como Cázares. Y es Cáceres, con E. Dio disculpas. Públicas hago mis disculpas. Y también a eh, el señor Carrizo de la Asamblea de Floresta. Las dos campanas, ¿no? Dos campanas que repiquetearon y dijeron sus dichos acerca de la vida de estos grupos culturales y cómo están haciendo el seguimiento de la obra. ¿Y cómo lo están haciendo? Y van, eh, hacen reuniones con con la empresa, la empresa que se llama Sassifi, que por un monto de 84 millones de pesos está realizando esta obra, ganó la licitación y está realizando esta obra que se va Ah, hubo licitación, por lo menos. Hubo licitación, esperemos que no sea una empresa amiga del gobierno como las que ganan las licitaciones. Eh, Eduardo Caramian Sassifi es el nombre completo de la empresa. Y bueno, y hacen una comisión de seguimiento a la obra, hablan con el encargado de la obra, eh, si se cómo se protegen los espacios, porque está eh, hay un área del corralón que forma parte del patrimonio histórico, que es la... Lo que era la biblioteca Manchery es una casa histórica y están viendo si bueno si se protege si le hacen modificaciones que incluso fue protegida por la, la gente que desarrollaba así ahí las actividades habían reparado el techo en una ocasión porque se llovía sí sí sí habían tomado manos a la obra y protegían el lugar y además funcionaba una biblioteca que trabajaba articuladamente con la huerta y se hacían cursos talleres esperemos que vuelva no Y cómo es el seguimiento entonces se acercan y chusmean cómo va la obra. Claro, eh, coordinan con el Centro de Gestión y Participación que es de la Comuna 10 y cuando se hacen las reuniones tienen entrevistas con el encargado de la obra. Bien, ¿dónde se pueden leer estas notas que realizaste Silvio? Comuna7.com.ar o el Facebook Comuna 7 Latava. Eh, Esta Esta página la administra la revista La Tava, que es una cooperativa que funciona en la Comuna 7. Nicolás Rosales, compañero de Radio La Retaguardia, integra Pañero, la, poeta, la cooperativa La Tava. Un saludo al director de la cooperativa La Tava, Fernando Zucker. Y esos acordes de alemán, ¿qué significan? se acaba. No va más Finisterre. Entonces, eh, si recién te sumás al programa, te contamos que tenés que ir al festejo de los 20 años de la fábrica recuperada IMPA, que el sábado 19 de mayo hay una marcha en contra de Monsanto y Bayer y que el 30 de junio, del 30 de junio de 30 de mayo al 6 de junio tenés el Festival Internacional de Cine Ambiental y el 7 de junio el documental Ubaiti. Muchas gracias a toda la audiencia porque si nosotros no estuviéramos de este lado, ustedes no podrían. Ah, no, era al revés. No, no, qué sería de ah, ustedes? Sí, ¿Qué sí. sería si ustedes y nosotros no estuviéramos de acá? Ustedes no podrían estar acuya. La falsa modestia de mis hijos que están con el padre. Nos vemos la semana que viene. Otra vez. Otra vez aquí. Un pensamiento. Vessamenjo. Mujo, mujo, como si fue de tan la última vez, vez, vez, última vez. Besame, oh. besame mucho, mucho, mucho mucho. Que tengo miedo pervertir, pervertir otra vez. Ah, babum babum de ti, babum de ti, de ti, de ti, de ti, babum babum de